La noche anterior estuvimos haciendo un pequeño más que un taller, fue un conversatorio sobre lo que lo que debería ser o cómo deberíamos hacer un trabajo de proyecto de grado. Yo les digo una cosa, no no se me asusten tanto con ese tema del proyecto. Si bien es importante y vamos a tratar de hacerla mejor, eh, pero lo importante sobre todo tiene que ver es con que usted puede desarrollar algo en lo cual usted se sienta apasionado el proyecto de grado, dijimos anoche es poder plan, plantear una pauta de trabajo durante los cuatro años que va a ser su ministerio no tiene que ser eh, ahoritica todo el desarrollo completo pienso que es simplemente colocar unas generalidades plantear por ejemplo, anoche hablamos, plantear la importancia del, del tema que usted quiere tocar, plantear eh, los posibles inconvenientes que usted ve frente al tema que va a plantear a nivel iglesia o a nivel general. Y cuarto y tercero, eh, hacer una presentación general de su proyecto, de, con algunas divisiones, con algunos enfoques, con algunas metas. Pienso que con eso usted puede fácilmente cubrir las 3.000 palabras que le están pidiendo. Eh, la idea es que usted pueda hacer un bosquejo generalizado de todo, ya después podamos como empezar a meterle más carnecita a todo el trabajo. Bueno, mmm, yo les mandé a hacer una lectura. Eh, ¿La pudieron leer? Bueno, mmm, yo quiero que ustedes empiecen a empaparse un poquitico sobre el tema escatológico. El tema escatológico tiene que ver con el tema de eventos futuros, Pero vamos a empezar a leer, vamos a empezar a trabajar, porque esto va a ser parte de una temática de los días miércoles e incluso en la universidad vamos a tener que trabajar escatología. Pero ¿cuál va a ser la perspectiva que vamos a usar nosotros escatológica? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a presentar un un tapiz abierto, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con los eventos futuros y no vamos a hacer posturas hacia alguna tendencia en particular. Lo que queremos es plantear que usted conozca el panorama, ¿cierto? Y sobre eso empezar cada uno a hacer un trabajo o a crear una, una, una conciencia escatológica. Eh, pero permítame partir de, de esto que para mí es lo más importante de la escatología son estos dos principios. Es la escatología tiene un punto de partida y un punto de final. El punto de partida es la obra de Cristo. En Cristo arranca todo el proyecto de la iglesia. Arranca lo que algunos lo llaman como la última dispensación y ya vamos a hablar sobre eso, sobre las dispensaciones. Y la escatología termina con la segunda venida de Cristo. Estos son los sucesos más importantes. Cristo vino primera vez, Cristo vuelve segunda vez. En medio de esto es donde hay una cantidad de propuestas que es lo que ha generado peleas internas frente a, a lo que va a pasar en la mitad que algunos dicen del anticristo, del falso profeta, de la tribulación, de la gran tribulación, de la bestia, de la ramera, de todo eso que va a pasar y a, y en este y en ese eh, eh, paquete interior es donde no han encontrado el orden y se han levantado ciertas líneas o ciertas tendencias pero todos coinciden de que Jesús vino una vez y que todo termina con el segundo retorno de Cristo hay algunos que dicen que van a ver dos retornos de Cristo. El racto, primera vez, y segunda, la segunda venida de Cristo. Hay otros que dicen que no, que solamente viene un evento de la venida de Cristo. Y en eso está complementado todo. Entonces, la idea nuestra no es hacer una postura, en donde yo les diga, es que esto va a ser así, así, porque cuando usted sabe que algo no ha sucedido, Usted no puede hacer posturas de lo que no ha sucedido, pero lo que yo sí quiero es plantearle a usted lineamientos para que sepa qué va a pasar, por qué va a pasar. Lo que no sabemos es el, el orden, ni el cómo, ni el cuándo, o sea, eso es lo que no sabemos. Entonces, por, y es ahí donde la gente se ha enganchado a pelear. Para eso vamos a estudiar mucho y ustedes van a, van a escuchar los próximos miércoles, durante tres miércoles, voy a hablar de tres textos, tanto de Marcos como de Mateo. Voy a predicar de tres sermones específicamente y ya después nos metemos un poquitico en Apocalipsis y otras cositas, porque la idea es que la iglesia tenga un concepto general, pero ustedes como estudiantes de la universidad también. Este material que les di eh, hace una lectura donde está hablando de de unos juicios que van a venir sobre Israel, sobre los gentiles, sobre la iglesia, ¿cierto? Y los alinean, los, los organizan eh, algunos generales, otros eh, cronológicamente, en fin. Pero lo que yo quiero es que usted empiece ya a empaparse del término, a empaparse del tema. Y yo les pido un favor, todo documento que le mande lo tienen que leer. Todo documento que le mande lo tienen que leer, porque su universidad no puede depender de de dos o tres horas por semana. ¿Me entiende? Y ahorita, en este momento en el que estamos, usted va a tener que hacer muchas lecturas adicionales. Entonces, si por alguna razón la información no llegó a su celular, o no llegó a su computador, o no la puede descargar, alguien del grupo, dígale, por favor, imprímame. Por favor, ayúdeme, por favor, páseme, o, o, o hable conmigo, ¿cierto? Pero la idea es que no me llegue hoy diciéndome no es que no pude yo pienso que esa no es la idea porque por qué porque creo que estamos tratando de hacer un proceso de avanzada un proceso de conocimiento entonces si usted tiene un material hace ocho días y hoy dice no pude es porque faltó algo y esa parte es la que ustedes tienen que buscar la manera de resolver yo sé que los computadores fallan Yo sé que los correos no llegan, pero ustedes sabían que había una lectura. Entonces, si no me llegó, hay que buscar la forma de resolver esto. ¿Listos? Y entonces, con base en esto, es que vamos a empezar a trabajar. Hoy, confiando en Dios, vamos a darle duro a dos evangelios. Vamos a trabajar mmm, Marcos y Lucas. Yo les dije a ustedes, hagan una lectura semanal de cada libro que leamos. ¿Cierto? ¿Cierto? Si usted es juicioso, digamos, si, si hubiera sido juicioso, usted hubiera podido hacer una lectura de dos capítulos, no, tres capítulos diarios. Hubiera, hecho, hubiera más o menos alcanzado siete por tres veintiuna, le hubieran faltado siete capítulos por leer, ¿cierto? La idea es que usted, cuando escuche una lección, Vaya la lectura, lea el libro. ¿Por qué? Porque es que usted no está aquí para para aprender simplemente. Usted va a ser maestro. Y entre más usted conozca la palabra y entre más usted se meta en la palabra, más va a tener herramientas para todo. Bueno, entonces arrancamos. Evangelio según San Marcos. Marcos, eh, una descripción general. Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento y el más antiguo de los cuatro. Eso lo dijimos la semana pasada. No, la, no. no, mija, pero pues es que la que la tiene es usted. Estelita también. Es se, es se, se la paso que es la que usted no, no hizo. Bueno. Dios la perdone entonces Mateo, Marcos es el es el escritor que primero primero se aventuró a escribir o sea Marcos fue tan apasionante lo que Marcos vio, escuchó que este este bendito dijo yo tengo que escribir una particularidad o dos particularidades de Marcos. Uno, Marcos no era los doce apóstoles, no era. Pero Marcos conoció a Jesús de pequeño. Hay una referencia en un libro, en un libro creo que es en Juan o creo que es en Marcos que dice que en el hexemaní cuando estaban tomando preso a Jesús un joven estaba envuelto en sábanas y salió desnudo ¿se han escuchado eso? no está en Marcos busque Marcos 14 por favor Marcos 14 versículo 51 dice pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron más él dejando la sábana ¿yo qué? <risa> Oiga, el único que escribe ese texto los evangelios es él. ¿Por qué? Porque era él. Era él. O sea, Marcos 14, 51. Entonces, primera perspectiva, primera perspectiva. Marcos no era de los apóstoles, no fue de los doce, pero Marcos estuvo muy en contacto con ellos. Oiga, hijos. Estuvo en tanto contacto con ellos que cuando Jesús salió de la última cena y se fue para Gexemaní, este muchacho se les pegó. Oiga, esto es una locura. Y él estuvo chismeando, estuvo husmeando, estuvo mi mirando todo. Pero él no se esperaba que aquella noche fuera la noche del encarcelamiento. Y el muchacho, ¿a quién se le ocurre subí a una montaña envuelto en una sábana y sin ropa. O sea, era un muchacho, era un muchacho. Juan Marcos tuvo una bendición demasiado grande, y ahora lo van a ver, que Juan Marcos tuvo tres mentores excelentes. Tres mentores excelentes. Bernabé, el tío, Pedro el apóstol y Pablo el apóstol. ¿Entonces se imaginan esos tres mentores? Ellos fueron los mentores de Marcos. Bernabé, Pedro y Pablo. Cuando se habla del Evangelio según San Marcos, algunos dicen que el Evangelio según San Marcos es el Evangelio de Pedro. ¿A qué me refiero? Porque parece que, como Marcos caminó mucho con Pedro, Marcos le preguntaba mucho sobre Jesús. Y, y Pedro, ustedes saben que Pedro nunca fue un buen escritor. Pedro contaba historias, y Marcos lo que hizo fue recopilar las historias, y él redactó, se aventuró a escribir las primeras biografías, de Jesús El primer evangelio de Jesús lo escribió Marcos Pero no fue porque él hubiera visto a Jesús Fue porque él escuchó de primera mano De quien estuvo con Jesús ¿Listos? Sigamos leyendo El evangelio de Marcos Describe más a la persona de Jesús Por lo que hace que por lo que dice Se caracteriza por un estilo vívido y directo Autor Marcos Concepto proyecta a Jesús como siervo sacrificado, símbolo, el buey, hablamos la semana pasada de eso, color rojo, tema, el tema central del evangelio, perdón, corrijan ahí, de, de Marcos, se encuentra en el capítulo 10, versículo 45, creo que ese es el texto que dice, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, por favor, corríganlo, miren a ver si es el texto, Corríjanlo a ver si es. Sí, sí. ¿Sí es? Bueno. Entonces, el texto central o el tema central de Marcos, dijimos que es el qué? Buey. Servicio. Y el servicio está caracterizado por un animal. ¿Cuál animal? El buey. El buey. Un animal de servicio, de carga, de esfuerzo, de sacrificio. Eh, algunos creen que se escribió después de la destrucción del templo de Jerusalén en algún rincón en Roma y su mensaje era un evangelio de esperanza a los creyentes de esa ciudad. Listo, partan de algo. El evangelio de Marcos no fue escrito para judíos. El que escribió para judíos fue? Mateo. Mateo. El que escribió para los judíos fue Mateo. Marcos escribió para cierto grupo de creyentes que vivían en Roma, porque Pablo terminó, ase, perdón, Marcos terminó asentándose en la, en, la, en, en la última, en la última ciudad donde, donde él se ubica es en, en, en Roma, juntamente con Pedro y juntamente con Pablo. El camino terminó por allá por esos lados. Entonces su mensaje tiene que ver para ese, para ese tipo de gente. Gente que no conoce la ley, gente que no conoce la liturgia hebrea, gente que no conoce el templo hebreo y ya parece que para estos días el templo de Israel ya estaba destruido. Entonces Mateo dice, Marcos dice, yo necesito escribirle a un grupo de personas que no entienden nuestra religión, que no entiende nuestra cosmovisión, pero les quiero hablar de un Salvador. ¿Cómo lo hace? Entonces él dice, necesito no hablar tanto de la teología, sino de los hechos del personaje. Y en eso se centró más Mateo. Marcos, perdón. Eh, datos breves sobre el autor. Marcos significa martillo y esto es simbólico. Es como si Marcos quisiera martillar la palabra de Dios en nosotros. Si usted lee Marcos, Marcos dicen que es el evangelio el más práctico de todos, el más, el más corriente, el más común, el más fácil de entender. Y a mí Marcos me fascina muchísimo. Porque Marcos tiene que ver mucho con, con como con mi forma de ver el cristianismo una una una vida muy práctica una vida muy sencilla sin tanto enredo teológico sin tanta complicación religiosa Marcos es muy práctico entonces cuando cuando cuando la gente lee Marcos entiende a una persona que está tratando de impregnar con sencillez el evangelio segunda característica el nombre de Marcos aparece ocho veces en el Nuevo Testamento alguna vez como Marcos u otras como Juan Marcos. La madre de Marcos se llamaba María y tenía una célula de oración en su casa. Esto aparece en Hechos 12, 12. En la casa, en la iglesia primitiva, incluso algunos creen que el aposento alto era la casa de Juan Marcos. Algunos creen que el lugar de la oración donde descendió el Pentecostés era esa casa. De ahí el muchachito que salió, ¿cierto?, de ahí. Eh, otra, Marcos era sobrino de Bernabé. Esto está en Colosenses 4:10. Pablo y Bernabé van a Antioquía y Marcos los acompañó. Entonces, aquí aquí hay una aquí hay una historia como medio graciosa. Cuando empieza el Pentecostés y la iglesia empieza a crecer, se armó un equipo ministerial. Eh, Pablo Pablo siempre fue uno, un evangelista Y Pablo siempre creyó en el trabajo apostólico en equipo. Más que los doce apóstoles. Pablo siempre caminó en equipo. Cuando arrancaron el primer viaje apostólico, esto está en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Oraron por ellos y los mandaron. Se fueron Pablo y Bernabé. Bernabé era mayor que Pablo. Bernabé tampoco era los dos apóstoles, pero Bernabé era el papá ministerial de todos. Un viejo con una perspectiva pastoral, un mentor, un hombre que podía coger a un muchacho y formarlo y levantar un ministro. Eso fue lo que hizo Bernabé con Pablo, que fue el que lo formó ministerialmente. Recuerden que los apóstoles los formó Jesús. A Pablo no, Pablo dijo, lo que yo tengo lo recibí del Señor, pero su mentor físico fue Bernabé. Ellos arrancaron en un proyecto y Bernabé dijo, yo tengo un sobrino, mi sobrino conoce todo el proceso, mi sobrino ha estado caminando, eh, es como un Chema, ¿cierto? Entonces, Chemita creció, ya tiene 18, 19 años y entonces dicen, pues nos vamos, llegámonos a Chema, ese muchacho toca, ese muchacho canta, ese muchacho ayuna, ese muchacho es violento, se lo llevaron. Ay, pero es que los viajes misioneros de Pablo eran cosa seria. Al segundo pueblo donde llegaron, los agarraron a Pablo, a piedra, a patada, y Pablo quedó como medio muerto. Y el Chemita, o Juan Marcos, dijo, no, esto muy bravo. Y el chino se devolvió. El chino llegó a la casa de mamá y le dijo, mamá, no, no me deje ir por allá, que eso está muy fuerte. Y llegaron, el, el equipo misionero regresó, se quedaron unos días, y cuando fueron armar otra vez el equipo misionero, llegó otra vez el tío con el sobrino y Pablo le dice, ¿y el chino para dónde va? Bernabé dice, pues llevémoslo esta vez, de pronto esta vez funciona. Y Pablo dijo, no. Si ese muchacho nos falció la primera, eso, eso no eso. Y, y tuvieron una discusión hasta el punto en que los dos se separaron. Oiga, por causa de Juan Marcos. Y dice que Pablo se fue con Silas. Y Bernabé se fue con Juan Marcos. Ahí se pierde la historia ministerial de Bernabé. Nunca más volvimos a saber de él. ¿Por qué? Porque el protagonista de Hechos era Pablo. Entonces nos perdimos de una gran figura ministerial y de sus alcances ministeriales se fueron por rumbos diferentes pero con los años con los años a Juan Marcos la gente ve su bagaje ministerial y el primero que lo llama después de esa separación es Pedro y el segundo que lo llama es Pablo y Pablo le manda una carta a su discípulo amado llamado Timoteo y le dice Timoteo Tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Entonces, Juan Marcos caminó todo el proceso. Juan Marcos experimentó el desprecio, experimentó la deserción, experimentó el desánimo, pero el tipo terminó conectado con gente poderosa. ¿Listo? El otro apunte, Pedro fue el padre espiritual de Marcos. Y me gustaría que miráramos ese texto. Primera carta de Pedro, capítulo 5 Primera de Pedro, ¿sí es Primera de Pedro? Sí. 5:13 dice, "La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, ¿qué dice? Oiga. Pablo, perdón, Pedro, Asumió una paternidad espiritual. Ojo, ojo con este término, por favor, ojo con este término. En, en, en el tema apostólico, ellos manejaban mucho el concepto de la paternidad, ¿cierto? Nosotros hoy le tenemos cierto recelo al término paternidad, ¿cierto? Eh, porque hoy en día, el modelo apostólico de hoy ha dado... Un, un mal manejo al concepto de la paternidad y han dado un mal manejo al concepto de la cobertura. Y hoy en día, pues muchos apóstoles dicen, todos mis hijos espirituales vengan bajo mi cobertura, que yo los bendigo. Nosotros no creemos en eso. Creemos que Dios usa personas para ayudarnos a crecer, pero yo más que padres espirituales, yo los llamo mentores, yo los llamo pastores, yo los llamo líderes de otra manera. Pero, pero ellos usaban el concepto de la paternidad o de hijo espiritual porque no tenían la mentalidad que hay hoy. ¿Me hago entender? Ellos sí cogían a un muchacho, a una persona y lo acompañaban y lo acompañaban, pero nunca pensaban en que son, soy su autoridad, soy su cobertura, usted me tiene que diezmar. No, ellos no pensaban en eso. Por eso ese término es lindo aquí. Pero hoy como se presenta, no es muy sano. Y Jesucristo dijo: A nadie llamen padre, sino solo el que está en los cielos. Ya con eso tenemos para decir que nosotros no caminamos mucho bajo el modelo de la paternidad, escúchenlo. Aunque el concepto existe, pero nos queremos librar de generar esa figura. ¿Cierto? Porque que yo les diga es que ustedes son mis hijos y como hijos me tienen que honrar. Eso es peligroso porque ese es un concepto que yo he escuchado muchísimo y es peligroso. La otra señor, dígame. La iglesia de está Babilonia. ¿que están escribiendo a esa iglesia o están escribiendo desde allá? Desde allá. ¿Desde allá? Uh -huh. No. No Babilonia. No era tanto Babilonia era más como el como lo que es hoy Irán Irak Irán. por allá. Por esos lados, porque la iglesia se extendió. Ahora, parte parte de la iglesia, de las siete iglesias de Apocalipsis, estaban por el Medio Oriente. Eh, los que vinieron el jueves, yo, yo y yo les mandé a ustedes un video de la escuela. Yo sé que ustedes son desjuiciados, mas sin embargo yo cumple mandarles a ustedes. Porque ustedes ni ven, ni escuchan, ni nada. Pero yo... Bueno, bueno, está bien, gracias, gracias, gracias. Entonces, yo les mandé un video de lo que vimos aquí el jueves, porque el jueves el jueves trajimos aquí un foro con, con unos viejos espectaculares, bueno, preguntas y respuestas, y ellos hablaban, porque había una pregunta, alguien preguntaba sobre el tema de la reforma, y decía, eh, ¿por qué es tan importante la reforma?, decía, Si al fin y al cabo en las naciones donde empezó la reforma, miren cómo está hoy, que la reforma empezó en Europa, en Alemania, empezó por allá. Entonces, Miguel Núñez, que fue uno de que, que respondió, dijo, "No nos detengamos a eso", dijo él. Porque los lugares donde empezó el avivamiento en la iglesia primitiva hoy tampoco hay nada. En Jerusalén no hay nada. En Antioquía No hay nada. en las siete iglesias de Asia hoy no hay nada. Y él decía: y no es porque el evangelio no funcione lo que sucede es que esta es la condición del hombre. el hombre es un ser temporal. es Germán? alguien me le puede decir que cantea más pasito? Bueno, está, dejémoslo, dejémoslo. Bueno, entonces, entonces, esta iglesia de Babilonia, la Biblia nos habla que Babilonia fue, espiritualmente tiene una connotación particular, pero en Babilonia había una congregación y desde allá estuvo Pedro y estuvo Marcos trabajando. ¿Listos? Seguimos. Datos breves del libro. Marcos, escribió su evangelio primeramente para lectores gentiles en general y romanos en particular. Los líderes romanos son señalados a menudo. Entonces, parta de esto. Marcos Marcos dice, ¿cómo le evangelizo? ¿Cómo les hablo de un salvador a gente que no tiene ni idea de esto? Entonces, él tiene que inventarse su propia teología y su propia manera de llegarles. Segundo, los romanos eran un pueblo de acción más que de pensamiento, ojo con esto a diferencia de los griegos hijos los griegos eran pensadores los romanos no los romanos eran mucho más pragmáticos en la vida, ellos querían una cuestión mucho más entendible, mucho más más visible, mucho más fácil ustedes recordarán creo que fue cuando Jesús se encontró con Herodes cuando le estaban juzgando que Herodes dijo, ay venga, hágame un milagrito ¿se acuerdan? Antes, ¿por qué? Porque ellos ellos no querían la litur, ellos no querían la, la la la esencia verbal, ellos querían la praxis. Muéstreme. Entonces entonces por eso Marcos como que Dios es especial. ¿Por qué? Porque Dios no manda a un teólogo porque sabe que los teólogos. Gracias, Claudita. Vaya, vaya, Claudita, vaya, pídale el fuego. Porque Dios, donde hubiera mandado a un teólogo, de pronto no hubiera sido tan fácil llegarles a ellos. Más sin embargo, bueno, Pablo después lo hizo. Pues dice así. Por tanto, Marcos señala a Cristo como un poderoso trabajador de la obra de salvación, más que como un pensador. De esta manera los romanos lo podían entender mejor. Marcos es el más corto de los cuatro evangelios. El estilo literario es vivo y pintoresco contiene muchos detalles que no están en los otros tres evangelios. Entonces, primera tareita que me van a hacer, primera tareita. Me van a encontrar detalles en Marcos que no estén ni en Mateo ni en Lucas. ¿Sí? Esta es la primera tareita. ¿Listo? Entonces van a buscar detalles. Detalles que hayan en Marcos que no estén ni en Mateo ni en Lucas. Como ustedes ya van a leer, ya leyeron Mateo, ¿cierto? Y esta semana van a leer Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, ahí ustedes ya van a decir, oiga, sí, este no está. Bueno, entonces... No, no, Marcos y Lucas. Listo. si sí, seguimos. Muchas de las más importantes... Otra vez, Marcos, que, es, que muchas, ¿de dónde salieron muchas? Ah, no, es que estoy ahí arriba. Marcos le da más importancia a la obra milagrosa de Jesús que a la descripción de su deidad. Ojo con esto. Entonces, hijos, permítanme, le, le doy un ejemplo. Uh, ya, ejemplo. Vamos a tener un, un, un, un culto evangelístico en la Plaza de Bolívar. Vamos a invitar a mucha gente, a, a los concejales, a toda la parte de gobierno, pero vamos a invitar a la gente. Tenemos dos predicadores, invitados. El primero, el doctor Armando Alduzín. Y el segundo, Dante Gebel. Pregunta, ¿usted quién cree que le va a gustar más a la gente? Dante. ¿Por qué? Porque Dante es chispa, es práctico. El Evangelio de Marcos, Marcos no está pensando en hablar en teología, como empezó Juan. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claro, los, los griegos sí se hubieran deleitado, pero Marcos sabía que no estaba hablándole a un grupo de intelectuales. Por eso el evangelio de Marcos no fue un evangelio de ideologías, sino volvemos a lo mismo, fue un evangelio de prácticas. Gracias Claudita. Exumerada el examen. Listo. Entonces Marcos le da importancia a la, más a la, a la descripción que a la deidad, escuchero y 17 milagros en total que muestran el poder sobrenatural del Señor. O sea, en el Evangelio de Marcos hay 17 milagros que se notan y son milagros poderosos. Entonces ocho milagros son sobre la enfermedad, cinco sobre la naturaleza. En aquellos está cuando Jesús le dijo al, al viento: calla y enmudece. Son cinco de esos, cuatro sobre los demonios y dos sobre la muerte. O sea, dos veces resucitó muertos. Entonces dense cuenta que en Marcos hay una hay una hay una fan de mostrar, cierto, de los detalles de la práctica de Jesús. Marcos resalta también los sentimientos humanos de Jesús. A mí me parece esto muy bonito y me gustaría que lo miráramos, por favor. Marcos, vamos a Marcos, todos. Miren por un momento Marcos capítulo 3, por ejemplo. Vamos a hablar de, de esos sentimientos que, que muestra Marcos, porque Marcos muestra un Jesús muy humano. Marcos 35 dice, Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano y la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Este texto marca como una, aquí aparece como una, ¿qué? Una decepción. O sea, como que el panorama es este, póngale cuidado. Jesús llegó a una sinagoga. ¿Usted le pidió eso? No está exonerado y tiene doble examen. No, y qué horrible. No, no, no, no, no, no, no, porque es que qué grabado, chino. Pero qué le dio a Germán hoy. Sí, bueno. Entonces, chinos. Entonces, ponganle cuidado. Venga, ponganle cuidado. Resulta que llegó Jesús a la sinagoga y entró. Creo que era un leproso. No estoy seguro un enfermo, no creo que haya sido un leproso porque no sé si hubiera entrado. Y cuando el leproso entró, todo el mundo se quedó mirando a Jesús, porque decían, ¿será que Jesús es capaz de sanarlo hoy en un día de reposo? Y Jesús les pregunta y les dice, si ustedes encontraran un buey que se les cae ta ta ta, ¿ustedes no lo sacarían? Y nadie dijo nada. Y, y nadie dijo nada dice que Jesús sintió tanto dolor, escúchelo porque para los judíos era más importante guardar el sábado el día de reposo que sanar a una persona que estaba urgida y dice que en el corazón de Jesús se entristeció entonces Marcos como que describe ese sentimiento de decepción segundo, Marcos habla del cansancio 4.38 ¿Qué dice el 438? A ver, ¿qué dice? Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. O sea, Pablo, el Señor Jesús muestra, Pablo Marcos lo muestra como un Jesús humano cansado, que ni siquiera la tempestad lo dejó, lo despertó, ¿cierto? Y ahí aparece entonces el Señor descansando. La otra, La otra, eh, gimió, o sea, a, asombro, asombro, asombro. 66 Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. 734 Y levantando los ojos al cielo, gimió. La palabra gemir es como un lamento fuerte, ¿cierto? Y mire la parte afectuosa. Jesús mostró afecto en el capítulo 10, versículo 21. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo una cosa te falta. Marcos está muy preocupado por mostrar a un Jesús humano. A un Jesús que trabaja, a un Jesús que se que siente, que se entristece. ¿Por qué? Porque a quien se está refiriendo están muy enfocados en el hacer. Ahora, recuerden esto, recuerden que para los romanos ellos vienen de una mentalidad greca romana, una mentalidad griega, y para ellos el tema de la mitología griega, ellos venían con un concepto como este, los dioses encarnados en los hombres. Entonces ellos tenían la historia de Ulises, de Hércules, hombres que hacían cosas portentosas, pero desde una figura física encarnada. Entonces, como que Marcos quiere mostrar esa sobrenaturalidad de Dios, de Cristo, pero también ese Cristo humano, que llora, que se entristece, que se cansa, pero que también hace cosas sobrenaturales. Seguimos, miramos estos aspectos, dice, análisis sobre el libro, el libro puede dividirse en dos secciones, en la primera, el eje geográfico es Galilea, pilas con esto, casi todo marco se desarrolla en Galilea, región que despreciaban a los judíos por estar poblada en gran parte por gentiles, casi todo el ministerio de Jesús se desarrolló allá en Galilea, la mayoría de sus discípulos eran galileos, Allí es donde Jesús predica y hace milagros públicamente, pero sus enseñanzas y actos siguen siendo incomprensibles aún para los discípulos. El periodo de la predicación de Galilea termina con la confesión de Pedro en la transfiguración, donde se revela la identidad de Jesús y el misterio de su destino. Todo el proyecto entonces de, de Marcos, él, él, él lo desarrolla casi desde el capítulo 1, hasta el capítulo 16, no creo que no es como el 13, lo desarrolla en Galilea, en el lago de Capernaum, en el lago de Genezaret, eh, caminando en medio de la gente y los últimos capítulos de Marcos los desarrolla directamente en Jerusalén, que es la segunda parte donde dice, en la segunda sección Jesús va camino a Jerusalén y cuando llega concentra allí su ministerio por varios días. La hostilidad contra Jesús culmina con su crucifixión en la capital misma de la religión judía. Marcos escribe su evangelio para llegar al corazón de los gentiles romanos, un pueblo despiadado que creía en las obras. Marcos presenta a Jesús como el siervo incansable de Dios y del hombre, el hacedor de milagros que no tenía tiempo para descansar, El Evangelio enfatiza con detalle la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Marcos concluye su Evangelio en el capítulo 16 con esas tres grandes premisas. La gran comisión, la autoridad del creyente cuando dijo y estas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios. Y tercero, el respaldo por su palabra cuando el Señor dijo y yo estaré con ustedes y yo caminaré con ustedes y yo los acompañaré. De aquí para allá hay una división general del libro que, pues, no, no quisiera que usted como que lo detuvieran mucho en eso. Simplemente permítanme, le muestro un momentico el capítulo, vayan al capítulo 1 de Marcos, por favor, capítulo 1. Señor, si ustedes se dan cuenta, pónganle cuidado, Marcos eh, exime... Tres cosas que para nosotros son importantes. Primero, en Marcos no hay genealogías, no hay genealogías. En Marcos no hay infancia y en Marcos no hay familia, no está María, no está José, no está nada de esa liturgia del templo, no aparece absolutamente nada de eso. Marcos arranca directamente con el ministerio de Juan y Jesús aparece en el evangelio, en el bautismo. O sea, Marcos dice, todo el proyecto de Jesús arranca aquí, arranca con el ministerio y termina en el ministerio. Entonces, todo el proyecto de, de Marcos es un proyecto demasiado práctico. Ustedes se dan cuenta que su evangelio es un evangelio demasiado poderoso tenía una una perspectiva del reino muy linda no para nada para nada no era no era su preocupación por eso Marcos como que exhibe muchas cosas y y también recuerden recuerden eso yo yo, yo pienso eh, porque Porque uno, uno lo percibe, y ustedes lo van a percibir. Que de nosotros sale lo que hay en nosotros. ¿A qué me refiero? Dice el texto que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Marcos no era un teólogo. Y quien formó a Marcos, tanto Pedro como Bernabé, no eran teólogos. Y en los últimos años de su ministerio lo tuvo Pablo, que Pablo sí fue un teólogo. Entonces, Marcos no tuvo una formación literaria fuerte, eh, pero no significa que el Evangelio no tenga valor. Tiene el valor de la descripción de Cristo, aunque no tiene la profundidad teológica que otro evangelista hubiera podido plasmar, como lo fue Mateo, como lo fue Lucas, que ya lo vamos a ver. Entonces, pero el evangelio de Marcos es un evangelio bellísimo. Yo recomiendo que un cristiano, un nuevo creyente, el primer evangelio que debería leer sería Marcos. pero es que es muy pesado eh, a mí me parece que Juan es un poquitico pesado porque como decíamos Juan es muy teológico en cambio Marcos Marcos es un es es es una recreación de la historia es una cosa muy linda entonces saltémonos esto de la división porque pues ahí lo que están es hablando de, de cómo están constituidos los capítulos qué tiene cada capítulo y pienso pues que no es como tan prioritario porque como yo sé que ustedes van a leer el Evangelio en dos días, en un día, entonces ustedes van a poder hacerse una una idea completa del, del texto. ¿Listo? Entonces, aporte la teología en Marcos. El Evangelio de Marcos es una obra literaria original y obedece a un propósito determinado. Este propósito no es, en primer término, biográfico, aunque sí hubo curiosidades en la Iglesia sobre la vida de Jesús, sino teológico. Escúchelo, Marcos quería de una manera biográfica sembrar principios doctrinales, pero él los sembró desde la práctica, no desde el discurso. Entonces, él quería mostrar a un Jesús divino desde la práctica, más no mostrar a un Jesús divino desde el discurso, porque Marcos no tuvo un gran discurso. Pero la gente sí podía sacar conclusiones teológicas de Jesús, de lo que escuchaban, de lo que Jesús había hecho. Entonces se puede hacer una descripción teológica sobre eso. Eh, se ha llegado, se ha llegado a llamar el Evangelio de Marcos el tratado de capacitación para equipos que misioneros. Dicen que es el mejor modelo para hacer misiones, el Evangelio según San Marcos. Sí, es porque, por lo práctico. ¿Cierto? Marcos quiere edificar a la comunidad cristiana ofreciéndole una serie de enseñanzas puestas en el, en el molde de un relato de la vida terrenal de Jesús. No siendo un historiador moderno, le interesa menos la precisión cronológica y geográfica de su relato que la significación que tiene. Para él, el pasado y el presente se confunden. El Jesús que predica y cura a los enfermos en Palestina, se identifica totalmente con el Señor resucitado que habla y actúa en la iglesia contemporánea de Marcos. O sea, Marcos como que mmm, da, escribe, o sea, él, él cuando empieza a escribir se acuerda de todos los relatos que Pedro le escribió y entonces él los escribía y muchos de los relatos no concuerdan cronológicamente con Mateo o con Lucas, que son un poquitico más organizados. Porque para él lo importante no era tanta hablar cronológicamente, lo importante era plasmar la esencia de Jesús. Listos, el evangelista enfatiza lo menos cinco contradicciones de la vida y misión de Jesucristo. Fíjate esto tan interesante. Primera la contradicción entre su divinidad y su humanidad. Recuerden lo que les hablé ahorita de la de la Eh, del concepto de los griegos de los dioses de la mitología entre lo divino y lo humano, o sea, cómo el dios encarnado podía acostarse a dormir y podía comer con la gente y podía estar con los pobres, la parte humana. Segundo, sí, sí, cuando no lloraba y se sentía triste. Que segundo, entre el Jesús victorioso y el Cristo de la cruz, entre la levadura de la muerte y el pan de la vida entre la docencia ortodoxa y el discipulado vivencial entonces entre la profundidad de los doctores de la ley pero entre el discipulado personal que él hacía y entre la religiosidad eclesiocéntrica y una visión hacia el mundo o sea el, el evangelio de marcos el evangelio de marcos se desarrolla entonces entre toda esa cultura Y Marcos plantea las dos oposiciones frente al tema. Terminamos Marcos diciendo esto. A partir de estos rasgos polémicos, se puede dislumbrar el tipo de iglesia que Marcos encomia. Abierta, sin límites rígidos, popular, sin preocupación intelectual y apologética, exagerada y movida totalmente por la existencia dinámica, exigencia dinámica de la conquista misionera. Entonces, Pablo quería, Marcos quería levantar una congregación muy práctica, muy sin ritualismos, sin la normatividad judía, sin el pesadez o la religiosidad de la ley mosaica. Él quería presentar un evangelio práctico, un Cristo alcanzable, un Cristo que podía entenderse de una manera muy sencilla. Pregunta niña Maribel. ¿Qué es la palabra encomía? Es como mm, encarnar, como transmitir, como como incorporar, ¿cierto? Listo. Eh, Vamos bien de tiempo, así que démosle de una vez a Marquitos antes del examen. ¿A Lucas? Examen? A cualquier examen lo vamos a inventar. <risa> cualquier examen lo podemos inventar. ¿Listos? Vamos. Lucas. Lucas. Eh, recuerden que ustedes tenían una tarea para hoy. Una de tantas. Acuérdeme una de las tareas que teníamos. Los de ah, bueno. Ese puede ser el examen. Sí. Pero dijimos que eso íbamos a desarrollar. Pero a mí me parece que memorizar los libros es muy importante. Entonces, hoy digamos el objetivo para eso. Evangelio según San Lucas. Lucas. Primer tomo de la obra escrita de Lucas en dos volúmenes. El segundo fue Hechos de los Apóstoles y continúa el relato en este, Lucas 1 y lucas y Hechos 1. Por favor, abra su Biblia. Vámonos ahora a Lucas. Lucas escribió dos libros. Ahora sé, Lucas 1 y Hechos 1. Lucas 1 y Hechos 1. Lucas, Tatica, ¿sabe qué vamos a tener que hacer? A colocar su casa como sede universitaria. Aquí hay mucho ruido, mijo. Mucho, mucha distracción. Si usted nos presta su casa, nos vamos para su casa a estudiar. Yo pienso que sí, porque allá tenemos menos distracción, allá tenemos, allá nadie nos va a estar molestando. Sí. Vea quién llegó. Ay, Dios mío. Chao. Entonces, Lucas uno dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros así han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Oiga, qué bonita presentación la que hace Lucas, ¿no? O si sea, Lucas está diciendo, otros han tratado y otros que lo vieron y compartieron con su palabra, me ha parecido también a mí.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 Eh, de una comunidad griega romana y que y que Lucas lo apreció mucho y quiso eh, discipularlo a través de, de esto entonces mire que si el tipo era el tipo el tipo era era de, de una posición alta y usted mire pues qué qué curso discipulado tan lindo le presentó no entonces lo primero que hace es le escribe Lucas pero después Escribe mal, escribe hechos. Mire lo que dice Hechos 1. En el primer tratado, ¿cuál tratado? Lucas, Lucas. Lucas. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y después dice, pero ahora le voy a hablar de lo que pasó después de que Jesús ascendió. Y sigue la historia. Entonces, me parece que Lucas en esto es una, una una belleza muy especial. Entonces, niños, hoy con Lucas nos vamos a encontrar con un tipo de otro talante. Nos vamos a encontrar con un hombre eh, preocupado por los detalles, por la cronología, por el orden, por la profundidad y como él dijo en Lucas 1, he querido hacer un estudio profundo de Jesús, no cualquier cosa, porque he investigado. ¿Qué es lo que dice en Lucas? ¿Qué? Lucas, mira lo que dice. Después de haber investigado con diligencia, oiga esa palabra. A mí me fascina y quisiera que usted por favor subrayara esa frase. Investigar con diligencia y se convierta esa frase. En su, en su, en yo la marco aquí también para acordarme de ustedes. La palabra rema para ustedes se llama eso. Investigar con, con pereza. Oiga, qué, qué lindo ese término. Oiga, qué lindo el término, ¿no? Investigar con diligencia significa. ¿Qué significa para usted investigar con diligencia, Paulita? Perfecto. Dedicación. Con profundidad, con dedicación, como que le metió a eso. Esto es lo que ustedes esta semana le van a meter, investigación con diligencia a todo su trabajo. ¿Cierto? Dice, eso, en su evangelio. Lucas está más interesado en las personas específicamente, especialmente las que están en problemas que en las ideas. Mm, interesante. Como Lucas es un diestro escritor, la calidad literaria de su evangelio es superior a la de los otros tres. Ahora, no podemos, por favor, ni rechazar ni despreciar. Simplemente tenemos que entender que nos encontramos con un doctor. ¿Entienden? Nos encontramos con un doctor. Mientras, sí, señor. Mientras que los otros dos evangelistas, dos de ellos son pescadores, y el otro es un muchacho levantado de la del de la iglesia sin sin algún tipo de conocimiento teológico de formación pero aquí el que presenta esto es el médico amado el doctor Juan entonces Lucas entonces estamos frente a un hombre con una capacidad tremenda y y ustedes se van a dar cuenta del nivel investigativo de Mar, de Lucas por ejemplo Lucas ahí es que dice es también historiador y coloca a Jesús dentro del contexto de la historia universal. Además, Lucas presenta a Jesús y la iglesia como la culminación de la historia de la salvación. O sea, Lucas dice, cuando cuando cuando cuando yo quiero que ustedes lean esto, yo quiero que todos los que lo lean sepan ubicarme a Jesús en la cronología de la historia. Por favor, mire lo que hace Lucas. Ahí están los textos. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Adías. O sea, él está ubicando al sacerdote en los días del rey Herodes. Capítulo 2, versículo 1. Dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo sireni, sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno, ¿a qué? A su ciudad. ¿Se dan cuenta que hay un enfoque cronológico con personajes y con sucesos? Capítulo 3, versículo 1 y 2. En el año... Décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Liceñas Tetrarca de Ibilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Faz, vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías. Oiga, oiga, oiga. ¿Listos? Niños. Niños, pregunta. ¿Está interesado el señor Lucas? Hola, amor. En transmitir cronológicamente, históricamente que entendamos la historia. Ahora, Cuando usted tiene una descripción de esta, nos vamos a cuidar de los anacronismos. ¿Qué son los anacronismos? Acontecimientos o lugares en fechas equivocadas. Entonces, Lucas dice, del personaje del cual les voy a hablar, se movió entre esta época y esta época. Y en, incluso, él dice, el emperador del imperio, dice, era el señor Tiberio César. Claro, por eso Lucas es muy muy atinadito ¿listos? como me... Lucas Ahí. a ver, repita conmigo Sandrita, investigación con diligencia, con diligencia. listo, con diligencia. eso es lo que hay que empezar ¿Listos? autor Lucas, fecha entre los años 64 y 70 concepto, Lucas proyecta la naturaleza humana de Jesús recuerde que Marcos era el siervo Y Mateo era el rey. Lucas va a hablar del Jesús hombre. Símbolo, el hombre. Color, blanco. Blanco sinónimo de pureza y de santidad, dando a entender que se puede vivir como hombre y mantener una imagen de santidad. El tema central del Evangelio de Lucas está en el 19.10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. que ah, okay expresión tan bella? ¿Listos? Aquí hay unos datos, señor. Es como si me Lucas. ¿En Más qué? o menos. En, al, en Como Jesús. Sí, eh, lo que sucede es que... Lucas tenía como... Como la preocupación, Jairito, y ya lo vamos a ver, ya lo van a entender, porque Lucas sí incluye la genealogía. O sea, Lucas parece que le está hablando a un grupo de gente que sí tiene la cosmovisión mesiánica, que sí entiende el concepto de Mesías. Entonces, no lo está planteando como el rey que habla Mateo, sino que lo está planteando como el Dios que se encarna en un hombre, para vivir como hombre a la manera de Dios. Entonces, eh, hace un trabajo muchísimo más práctico muchísimo más humano, pero pero no niega la divinidad de Cristo, no la niega. Entonces ya vamos a ver un, unos rasgos muy particulares de, de esto. Mire, datos breves. Lucas significa el que trae a la luz. Qué nombre tan bello, ¿cierto? Si usted tiene otro hijo, póngale Lucas. Qué nombre. Lucas es griego y médico de profesión. Lucas se conoce como el médico amado. Así lo llaman los evangelistas, así lo llamaban a él, el médico amado. Eh, a mí me parece Y usted lo van a ver, bueno, por aquí lo tengo, que Lucas fue parte del equipo ministerial de Pablo. Le hago una pregunta, ¿usted cree que Lucas fue valioso para Pablo? ¿En qué? Sí, porque a Pablo le dieron duro Hubo un lugar, no estoy seguro si fue Tesalónica U otro lugar En donde a Pablo le dieron tal paliza ¿En cuál? Teatira Que la gente lo miró y dijo, ya, ya, ya, ya, ya Ya, ya lo matemos, ya lo matamos Ya lo matamos Y se fueron Y lo dejaron en la tierra tirado Y los discípulos vinieron y lo arrastraron y se lo llevaron y revivió el hombre. Yo pienso que por esto fue valioso que el Señor colocó al lado de un hombre como Pablo a un médico. Porque Pablo tenía que aguantar hasta que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Pablo. Otro apóstol no hubiera aguantado tanto. O yo pienso que Pablo sin, sin Lucas le hubiera sido muy difícil soportar muchas cosas. Pero ahí aparece la providencia de Dios para Pablo y para nosotros, ¿no? Entonces, su obra literaria fue el Evangelio de Lucas y el Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo fue su padre espiritual y Lucas fue parte del equipo ministerial del apóstol Pablo. Entonces todo el ministerio, todo el ministerio de de Lucas se desarrolla al lado de Pablo. Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, el libro de los Hechos, no no lo vamos a mirar, pero pero Lucas dice cosas como estas, dice, "Y zarpamos de Pasmos a tal lugar." Y fuimos y caminamos, o sea, hay lugares donde Pablo, donde Lucas escribe estuvo presente. Entonces, yo me imagino que él estaba haciendo sus memorias, ¿cierto? Y él escribía en un papelito, escribía o en su iPad y después ya como que amplió y le dio el concepto que quería. Pero fue parte del equipo ministerial de Pablo. Pregunto, porque quiero que lo tengan como un poquitico bien asociado. Si yo le preguntara a usted una nota, digamos, de, de salva, salvamento de examen, ¿cierto? Nota salvamento de examen. Regáleme tres nombres del equipo ministerial de Pablo. Bueno, recuerde que Bernabé, ¿cómo que? Apolos, Silas, Marcos no fue parte del equipo. Oh. Timoteo, Aquila, Priscila, Filémon, cierto, hay, así hay, hay, hay, hay algunos, Tito, cierto, entonces tenga claros esos que son, son el equipo ministerial del apóstol Pablo. Ninguno de ellos caminó con Jesús, pero todos fueron levantados bajo el bagaje ministerial del gran apóstol Pablo. Listo, listo. Sigamos leyendo. Señora, eso que igual. Lucas aparece por primera vez en la historia de la iglesia en el viaje a Troas, capítulo 16. Ahí entra en escena. Estuvo dos veces en prisión con Pablo. Primero escribió el Evangelio y luego el Libro de los Hechos. Lucas ve a Jesús como el Hijo del Hombre y enfatiza la humanidad perfecta de Jesús. Eh, ha, ha, hagamos una lectura de la estructura porque no, en este libro, a diferencia del otro no hice una, una división de libros, sino que hice una comprensión general entonces, eh, algunos de ustedes les gustaría ayudarme a leer ¿quién quiere leer? ¿un buen lector? pero venga para acá es Menardita me aquí al lado siéntese acá siéntese aquí en el trono Y ayúdeme a leer y vamos haciendo paraditas especiales. Arranque pues. La estructura del Evangelio de Lucas gira principalmente alrededor del ministerio de Cristo en Galilea y Jerusalén. Los primeros dos capítulos pudieran muy bien titularse Introducción e Infancia. Aquí Lucas declara cuál es su propósito al escribir su Evangelio. Y nos presenta los inmortales relatos del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Espere un momentico. En, en estos tres primeros capítulos, cuatro primeros capítulos de Lucas, usted va a encontrar eh, figuras tan lindas como estas. Por ejemplo, Lucas es el que dice y Jesús estaba en un pesebre envuelto en pañales. Usted dirá, ¿normal? ¿Es normal la... Ahora, pero es que estamos hablando del Hijo de Dios metido en un cuerpo de bebé, viviendo una vida normal. Y cuando se habla de pañales, Lucas quiere humanizar lo más claro posible al lector de entender que el Dios de los cielos encarnó en un bebé y tiene pañales, porque en esos pañales él va a ser popó. Está tratando de meterle a la gente el concepto del humano, que es que nació y que se encarnó, o sea, que Jesús. Pa, Lucas está tratando de tumbar el, el pensamiento gnóstico que había, que Jesús que decía que Jesús no vino en, en en esencia física ni con necesidades físicas, sino que él caminaba espiritualmente. No, Lucas está diciendo no, no, no, este fue e incluso está mostrándolo en el niño que se perdió en el templo, a los doce años, sentado con los maestros de la ley, es el único escritor que habla de la infancia de Jesús. Ese, ese es el nacho que tenemos perdido, se da cuenta que Mateo habla del nacimiento, cuando se volaron para Egipto, pues, se pierde y aparece ya Jesús grande. Marcos ni menciona el nacimiento. Marcos arranca es con Juan y ministerio una vez papá. Pero Lucas hace una cronología más detallada. ¿Usted se imagina, por favor, cómo hizo Lucas para averiguar la infancia de Jesús? Yo me imagino, yo me imagino, si usted fuera Lucas, escuche, han transcurrido casi 300, 330 años, de la muerte y resurrección de Cristo y él quiere averiguar de la infancia de Jesús a quién cree usted que le preguntaría con mayor claridad. cierto entonces me imagino que tuvo tuvo que ir a las fuentes incluso yo diría que le pudo haber preguntado a Juan porque a Juan Hay otra razón, quedó, como encargada de María. quedó encargada de María y de pronto María pudo haber contado muchas cosas de eso. Entonces yo me imagino a Juan haciendo su trabajo de investigación y diciendo, oiga, ¿quién, ¿quién me puede hablar algo de Jesús cuando era niño? ¿Quién tiene referencias? Entonces surgieron, me imagino que tuvo mucha su información, pero él solamente enfocó las que se consideraban esenciales. Sigamos leyendo, niño. En el capítulo 3... Lucas comienza nombrando a los gobernantes romanos de aquel tiempo. Uh -huh. Después, relata la predicación de Juan el Bautista y el bautismo, la genealogía y la tentación de Jesús. Entre su tentación y su transfiguración, Jesús tiene su ministerio en Galilea. Uh -huh. Convencido de la proximidad de su muerte, se dirigió sin vacilaciones a Jerusalén, donde, como los profetas antes que él, aceptaría lo que le estaba deparado. El lector se mantiene en dramática tensión a medida que Jesús se acerca a Jerusalén y la sombra de la cruz oscurece su camino. Pero el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, a cumplir el plan divino. Como Moisés, Jesús logró la liberación de su pueblo. Lo libró de las consecuencias definitivas del pecado. Los hechos de la postrera semana en Jerusalén constituyen la última parte de este evangelio y la ascensión sirve como transición entre la última parte de Lucas y el comienzo de mm, Hechos. Muy bien. Qué linda lectura en China. Entonces, aquí hay una aquí hay una pequeña división y me parece pues que no hay necesidad como de detenernos en ella, ¿cierto? Sino vamos a meterle como como el tenedor a lo que sigue. Los datos generales del libro que estas son cositas que no están dentro del libro pero que a ustedes les van a servir muchísimo por ejemplo, el tema del evangelio es Jesucristo el salvador del mundo es el más amplio y hermoso de los evangelios fue escrito primeramente para los griegos fue escrito para el intelecto humano para la mente registra milagros que no aparecen en los otros tres evangelios y no los pongo a, tra a trabajar porque se, se acaban días 10 de las parábolas registradas aparecen en este evangelio solamente. Dos de ellas son el hijo pródigo y el buen samaritano. Son parábolas que no aparecen en ningún otro evangelio, ninguno eh, Hay dos parábolas dedicadas exclusivamente a la oración. Ahí están los textos. Se conoce como el evangelio de la alabanza y la oración. Revela el interés del autor por la sanidad divina. Se refiere más que ninguno a la misión sanadora de Jesús. Entonces me parece que eh, aquellas personas que tienen un llamamiento evangelístico a los dones, a la sanidad, debería mucho leer Lucas, porque aquí se habla mucho de la sanidad divina. Él tenía una, una pasión por esto y y me parece que es muy muy bello poderlo leer y sobre sobre todo tiene un contexto muy fuerte sobre la oración y ya lo van a ver vale cuidado describe señor ajá sí sea son dos son dos elementos esenciales de la vida creyente y me parece que que Lucas y Lucas tiene una, una, unos unos detalles muy lindos sobre la vida de oración. Si usted se da cuenta, por ejemplo, Lucas arranca en el Evangelio de Lucas, aparece una anciana intercesora de más de noventa y pico de años que llevaba orando por Israel. Entonces, dense cuenta que casi todo el Evangelio de Lucas está matizado por la oración, porque en él hay una carga muy fuerte sobre la oración. ¿Listos? Describe con detalle los aspectos curativos del buen samaritano El milagro del hijo de la viuda y la mujer encorvada. Lucas cita a Jesús como médico y les dijo, sin duda me diréis este refrán, refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Se dan cuenta que ahí aparece el, el como que el lenguaje técnico de Lucas. Lucas describe la personalidad de Jesús mejor que los otros tres evangelistas entonces niños si alguno de ustedes quisiera tener una una cristología de la humanidad de jesús le hace lucas si alguno de ustedes quiere tener una cristología de la divinidad de jesús le hace a Juan si alguno de ustedes quiere tener una cristología de la monarquía de jesús le hace mateo pero lucas es una cristología de la humanidad de Jesús, bellísimo. En Lucas, Jesús es el noble maestro, amigo y ayudador de la raza humana y es el médico para sanar el pecado de los pecadores. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a sanar enfermos sino a buscar pecadores, no, qué lindo esto. El evangelio de Lucas explica con más lujos de detalles la niñez de Jesús. Lucas es llamado el, el evangelio para el mundo entero, ay, oh, qué lindo esto, ya que los ancestros de Jesús son remontados hasta dónde? ¿A, A si ¿sí se acuerda la diferencia entre Mateo. Mateo llegó hasta dónde? Abraham. Abraham. Pero Lucas va hasta dónde? Hasta Dan. Hasta. Hasta los inicios. Entonces por eso se llama que es un evangelio para todo el mundo, para toda la raza humana, mientras que el de Mateo Era un evangelio para los judíos. Sigamos leyendo. El evangelio de Lucas se concentra más en las personas que en los problemas que en las ideas. Ah, perdón. En las personas que están en problemas que en las ideas. Lucas coloca a Jesús dentro del contexto de la historia universal. Ya eso lo leímos. Sus textos de referencia. El evangelio de Lucas es llamado también el evangelio de la mujer. Uy, está, qué chévere. Por ser donde más se menciona de los cuatro evangelios a las mujeres. Elizabeth, María, la viuda de Nahín, las mujeres que mantienen su ministerio, Marta, María, mujeres que lloran, siguieron a Jesús hasta la cruz. A mí me, me, me apasiona, y quiero que por favor miren a Lucas capítulo 8. Si bien es una cultura machista, Si bien es una cultura clasista, la cultura la cultura del Antiguo Testamento usted podía encontrar a muchas mujeres económicamente fuertes. Mujeres que tenían finanzas, mujeres que tenían economía, en fin. Pero a mí me apasiona aquí que ningún otro evangelio registra Gente que apoyara financieramente el Ministerio de Jesús, aunque sí había gente que apoyaba el Ministerio de Jesús, porque se había un tesorero, es porque entraban ingresos. Pero particularmente aquí mencionan a mujeres. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y a las aldeas, ocho uno, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le ¿qué? que le servían con sus bienes. Me parece un detalle muy particular que Lucas manifieste que el ministerio de Jesús tenía una influencia en su sustento de mujeres, ojo, y está hablando todo tipo de mujeres, porque está hablando de la terrible Magdalena, en la que sacaron siete demonios, pero la co coloca a la par y al lado de la mujer de Chusa, el intendente de Herodes, o sea, como uno de los gobernadores de las provincias. Entonces, me parece que este es un, un buen detalle que usted lo pueda tener en cuenta. Bueno, y nueve veces en el Evangelio se recopila oraciones de Jesús, en el bautismo, en el día de los milagros y ahí aparece. Todas esas son oraciones. Entonces, dense cuenta de lo que hablábamos y de lo que anunciaba John Jairo y es que el Evangelio de Lucas tiene una asociación muy fuerte a la oración. Es interesante que contrario al tipo de educación de Lucas, natural de Lucas, es un, en su evangelio es en su evangelio que más se mencionan a quienes? Ahora, ¿por qué la referencia? Porque Lucas es griego. Los griegos mmm, tenían ciertas reservas frente a estos temas, pero Lucas tenía una experiencia espiritual muy particular y en el Evangelio de Lucas hay más de diez referencias a seres angelicales, cosa que no hace Luca, que no hace Marcos, pero Lucas sí menciona mucha angelología. Parece ser también que tenía que ver con parte de su ministerio. Recuerden ustedes en Hechos, cuando estaban en la cárcel y un ángel abrió la puerta y lo sacó y lo liberó. Entonces, como que él tenía la experiencia de que esto era una vivencia, Él decía, él dice, esto hay que contarlo, y es que la iglesia camina con ángeles para manifestar la obra del Señor. y más que un médico hoy día con médico los escépticos que son frente a eso muy escépticos ellos son muy científicos, son personas que siempre no la razón, el conocimiento todas cosas, entonces las cosas sobrenaturales, como que no muy buen aporte, si sí. me parece muy ché el aporte entonces eh, entender que Lucas desde la parte humana está diciendo, vea yo yo tengo mi, mi experiencia te técnica yo tengo un doctorado pero yo puedo decir que he visto ángeles. Sí, yo puedo decir que esto es cierto. A ver, las niñas de las pulgas. Listo. Sigamos. Datos relevantes del libro. En el primer anuncio público que hizo el Señor Jesús respecto a su misión, afirmó ser el divino salvador del cual hablaban las escrituras del viejo testamento no esto es terrible esto es terrible Dios mío no nos vamos para la casa de Tatajo póngle cuidado niños póngale cuidado esto, esto esto es una locura ubíquense por favor ubíqunense por favor en Lucas capítulo 4 listo, Pónganle cuidado. Jesús. Dice que después de, de, de, de, de, cuando empieza su ministerio, Jesús decide llegar a su tierra, a la ciudad. ¿A la ciudad? No, no que la gente del extranjero sepan cómo son ustedes. Y no Esto no se edita, esto se va así. Dale, Entonces Entonces Jesús llegó a Galilea. Dice a la al lugar donde él había nacido en las sinagogas habían dos puestos. La silla del rabino del encargado de la sinagoga que estaba como a este lado y una silla sentada en la parte en la mitad del, del, del de la sinagoga que era el lugar donde ellos pensaban que se iba a sentar el mesías toda sinagoga debe tener ese lugar es un lugar reservado es como cuando nosotros tomamos la cena recordando el retorno ellos tienen la silla diciendo ese es el trono donde se sentará el hijo de david invitaron a Jesús Y aquel día le pasan a Jesús, cada sinagoga tenía ciertos rollos del Antiguo Testamento, pero ese día le pasaron a Jesús el rollo de Isaías. Y como él conoce la Biblia, abrió el rollo. Y se fue hasta Isaías 61. Y póngale cuidado lo que hizo el Señor. Lucas 4, 16.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 Y los ojos de todos Estaban que Claro, porque ¿por se sienta ahí? ¿Usted no sabe quién es? Y comenzó a decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura delante de vosotros ¿Cómo la vieron? Violento Y después dice que ahí Versículo 29 y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta el cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para qué Despeñar. para despeñarle más él pasó por el medio de ellos y se fue la primera vez que Jesús abre su boca dice yo soy el que hablaron los profetas y sentado en el lugar oiga qué extraordinario dígame herito Toda sinagoga te lleva a tenerse. Claro. Todavía debe estar esa figura, porque ellos todavía siguen esperando a eso. Pero, es pero qué atrevido, ¿cierto? No, osado, osado, osado. Qué violento. lento. Bueno, borremos. Atrevido, no, osado, ya. Editado, editado. Editamos esa palabra, pero los otros no la editamos. Listo. Lucas. De... Señora, está amiendo. Oiga, Lucas, ahora escúchelo. Jesús sabía que su proyecto de vida estaba determinado para tres años. Máximo él dijo, mi ministerio dura mil días. Esto hay que ir con toda. Y él arrancó de una vez, declarando la palabra. Dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Para esto he venido y aquí estoy entre vosotros, y arrancó. Entonces, por eso Lucas es muy chévere leer. Lucas detalla con gran precisión a Jesús operando sobre los espíritus, las enfermedades, la lepra y sobre el pecado. Jesús está por encima de todo eso, y me gustaría que miráramos cómo Jesús habla incluso sobre la consecuencia del pecado. En Lucas capítulo 5, miremos el 20. Lucas 5:20. Ahí está pegadito, Lucas 5:20. 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo y poniendo en el medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo. Levántate, toma tu lecho Y vete a tu casa Y al instante levantándose en presencia de ellos Tomando el lecho en que estaba acostado Se fue a su casa glorificando a Dios Y todos sobrecogidos de asombro Glorificaban a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto que O sea, Jesús les dice Yo tengo la potestad Que solamente tiene Dios ¿Cuál? Perdonar pecados El Señor Jesús O sea Claro, o sea Algunos textos dicen Jesús dijo, ¿y por cuál, por cuál de sus obras Me van a matar? Y ellos dijeron, no, por ninguna de sus obras Sino por lo que usted dice Porque usted dice que es Hijo de Dios Porque usted dice Sí, es que sí, Pero el Señor es una cosa hermosa Lucas además nos presenta a Jesús Como el Todopoderoso Que tiene autoridad divina para resucitar los muertos Lucas revela que al Jesús Ser Uno con el Padre tiene también poder sobre la naturaleza y es capaz de salvar a sus discípulos de una rugiente tempestad. Jesús después de revelarse como el Todopoderoso Salvador y los apóstoles le reconocieron como el Cristo. Dense cuenta que Jesús se tiene que ir revelando progresivamente, porque los apóstoles no no creyeron de una, ellos fueron creyendo poco a poco. Jesús comenzó a enseñar a sus, segu a sus seguidores que para rescatar a la humanidad debía sufrir y morir, vencer la muerte, cosa que no entendieron en ese momento. Jesús demuestra que el Señor Jesucristo, perdón, nos demuestra que el Señor Jesucristo vino como salvador y sanador de nuestro, en sentido universal. Por ejemplo, él habla aquí, salvación para los judíos, y me gustaría, terminamos con esto, vamos bien de tiempo, antes del examen, Eh, por ejemplo, Jairito, tómese usted Juan 2.10, Sandrita, Juan Lucas, Lucas, Lucas 2.10, Sandra, sí. 9.52, eh, Olguita, 2.32, Maribet, eh, 19.5 y Claudita, para no poner a Celita a leer, Claudita, 23, 50, 51. ¿Listos? Entonces, recuerden que hemos dicho que el Evangelio de Lucas plantea un Evangelio universal. Desde Jesús, ¿hasta quién? ¿No? Hasta Adán. O sea, todo mundo cabe. ¿Quiénes caben? Los judíos. ¿Qué dice los judíos, Jairito? 210 Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo y Que será para todo el pueblo. Oh, ¿será para todo qué? Entonces, aquí arranca un, evangeliz, un evangelio para los judíos, pero también para los samaritanos. Lea, Flaca. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. ¿Una aldea de quiénes? Aquí hay una nota particular, escúchelo. Jesús mandó a sus discípulos, a los samaritanos. Cuando llegaron, dice que los samaritanos no lo recibieron, y entonces Juan y Jacobo dijeron, "Señor, déjanos orar para que caiga fuego del cielo y los mate." Y Jesús les dijo, "Oigan, no sean así, pero aterricen que para eso no vinimos. Vinimos para salvarlos, no matarlos." ¿Sí? Porque ellos tenían todavía un pensamiento medio loco. Niña Pau, a mí. Olguita. Olguita. Los paganos, paganos, paganos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Oh, para los gentiles, escuchen. Un evangelio para los gentiles. Eh, Maribel, di? Sí, sí. Listo. Para los pobres y los ricos. Cuando Jesús llegó al lugar, levantó los ojos y le dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Este es un mensaje para un rico un pobre. Sí, sí. Un rico. Ahora, miren el mensaje para un pobre. Lucas 1.53 ayudémosle aquí a Paola que porque no sé Uno, 53 53 rápido rápido rápido tú puedes tú puedes a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envió vacíos a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos se da cuenta que el evangelio esto era para pobres era para ricos y para sus verdugos escúchelo cómo así que para sus verdugos Para los que lo estaban martirizando, para que lo estaban golpeando, para que lo estaban hiriendo. Arranque, pues, Claudita. Había un hombre bueno y justo llamado José. No, 23:50. Sí. Listo, Lea pues. Sí. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la a la junta suprema de los judíos. Ese no es. Ese no es. No importa, pero. Espere, espere, espere, espere, espere. No, no, no. Peré, peré, e espera, espera, espera, No está, está está mal está mal, está mal, está mal registrado. Espere, y ya se lo busco. Ya creo que... No, no. Es es 2250 Dice. Y uno de ellos, hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Entonces, reprendiendo, Jesús dijo, basta ya, dejar Y tocando su oreja, le sanó. Entonces, desde cuenta. Ese es 22. Es, sí. Recorríganme ahí ese testigo. ¿Listo? Terminamos con esto, mis niños. Dice. Al mismo tiempo, nuestro Señor advirtió seriamente al pueblo que aunque había venido para salvar y no para destruir todos aquellos que le rechacen sufrirán consecuencias y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traerlos acá y decapitarlos delante de mí mañana voy a predicar sobre eso mañana arrancamos escatología pero termino diciéndoles esto sobre una figura escatológica que vale la pena que usted entienda hijos escúchenlo algunos lo llaman el Cristo dispensacional y algunos creen que estamos en la dispensación de la gracia pero la gracia va a terminar y el Cristo que va a aparecer será un Cristo de juicio Y él aquí lo está anunciando. Y mañana vamos a hablar un poquitico sobre esto. Eh, hemos hecho algunas lecturas. Hemos podido conocer un poquitico el texto. Pero la mejor manera de tener una visión general es investigando. Con diligencia. Diligentemente. Leyendo, leyendo. Por favor, leanme, lean los textos. Que después de, de esta información que ustedes tienen, leer el texto es muy sabroso. Porque ustedes ya tienen una perspectiva diferente. Así como leyeron Mateo, van a leer Lucas y Marcos. ¿Preguntas? ¿Listos para el examen? ¿No? ¿Ya?